Y vamos a saludar a Esteban Rodríguez Alzueta, es eh, abogado, magíster en ciencias sociales, se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y también en la Universidad Nacional de La Plata, y es autor del libro Vecinocracia, olfato social y linchamiento. Eh, hoy estará eh, llevando adelante la presentación en la ciudad de Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa. Esteban, buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿estás en Santa Rosa ya? Sí, ya estamos acá. Uh, bueno, ¿cómo...? Venimos a dar una, una, una clase y después una presentación del libro. Uh -huh. eh, bueno, hoy contanos un poquito acerca de la presentación del libro de esta tarde. A las seis de la tarde comienza. Bueno, eh, en realidad es el libro Vecinocracia, de y el Linchamiento, es un poco lo que busca pensar, es el, el punitivismo de abajo, ¿no? El punitivismo que, que, que crece desde abajo, ¿no? que uno la averigua en la cultura de la delación, en el resentimiento y el indignacionismo de los vecinos alerta ¿no? Me parece que sabemos mucho sobre, sobre el punitivismo de arriba ¿no? Sobre la, ese, ese punitivismo que, que uno reconoce en las bravatas o en el, el patosterismo no sé, de la ministra Patricia Bullrich, por ejemplo en la doctrina Chocobar, en la etcétera, etcétera, pero sabemos todavía muy poco del punitivismo de abajo, ¿no? Es decir, y lo que me interesaba justamente pensar en ese libro no era tanto... Era sobre todo pensar la, qué, qué relación existía entre, entre la, la brutalidad policial y el prejuicio vecinal, ¿no? Entre el olfato policial y el olfato vecinal, entre el punitivismo de arriba y el punitivismo de abajo. ¿Hubo alguna situación puntual que te llevó a, a llevar adelante esta, esta investigación o el, o el desarrollo de este libro? No, más bien, más que un caso en particular, una serie de casos, ¿no? Sí. Que, que tienen que ver no solamente con, con, con linchamientos o tentativas de linchamientos que conocimos sobre todo en los últimos, en la última década en Argentina, pero también es también el auge, digamos, de los linchamientos en redes sociales o en los lugares de trabajo también, ¿no? ¿no? También los escrátios es una forma de, es una forma también de, de, de difamar al otro. Y este, también digo, con, hemos, hemos visto también en los eh, noticieros que cada vez son más eh, los incendios intencionales de vivienda a personas que son apuntadas como, como eh, acosadores o, o protagonistas de, de, de otra serie de fechorías como por ejemplo robos, eh, o también los casos de, de justicia por mano propia como fue el caso del, car del carnicero que fue liberado hace un par de meses también en la ciudad de Buenos Aires claro, ¿no? sí. es decir, me parece que son diferentes tipos de casos por, por no nombrar los saqueos colectivos eh, a comercios en algunos barrios también ¿no? o los comentarios de los lectores o los llamados muchas veces a las radios que, que son utilizadas como separadores radiales que, que van subiendo la apuesta de la... De la, de la la de la de la prepotencia, digamos, de muchos periodistas también, ¿no? Y me parece que todo este tipo, este tipo de de, de actos no, este tipo de acciones no son inocentes, sino que justamente son formas de practicar una justicia, una la, la justicia de manera ostentosa y emotiva también, ¿no? Por toda vez que, que de alguna manera le agrega, tiene tiene por finalidad difamar, difamar, difamar a, al otro, ¿no? este, eh, es decir, cargarlo de connotaciones negativas, colgarle un cartelito digamos en el cuello que, que, que, que, que le resultará muy difícil sacárselo, no, no, no va a tener derecho a réplica, no va a haber ni siquiera una, una, una la, digamos eh, ninguna inocencia digamos borrará ya eh, este, la sospecha digamos que, que, que cayó socialmente ¿no? uh -huh. eh, ¿qué rol juegan los medios de comunicación en esto? Eh, eh, como, bueno, como, como, eh, como difusor ¿no? de, de, sí. de noticias y a veces hasta incentivando ciertas situaciones. Sí, yo, yo no diría que, la, que, que, que, que, lo, que los medios, en, en general, cuando hacemos los medios, estamos pensando sobre todo en la, en la televisión, en el periodismo televisivo o en el mainstream periodístico de la televisión. ¿no? Eh, yo no soy partidario de, de decir que es, es la causa, digamos, que el positivismo de abajo se explica, digamos, en, en la agenda en la agenda del periodismo eh, Sí me parece que es un factor que hay que, que, hay que leer, un factor importante que hay que leerlo al lado de los otros factores ¿no? pero bueno, es cierto como bien vos decís, que en sociedad vertebrada a través de programas de entretenimiento ¿no? televisivos este, lo que se diga en la televisión no cae en saco roto, más aún cuando la, tele, cuando, cuando la audiencia lleva o sea, años en, entrenada frente al televisor y piensa en la Argentina a través de Este, la agenda de los propios medios, entonces sin lugar a duda las, las representaciones truculentas, sensacionalistas que los medios van ensayando sobre determinados eventos, no, este, no, no van a caer en saco roto, no, es decir, no, no van a pasar desapercibidas y es muy probable que, que, que tendamos a, a mirar, a, a percibir nuestro, nuestro entorno también con esas coberturas, con esas coberturas. ¿no? Con esas coberturas. Es lo que algunos autores han llamado pánico moral también, ¿no? Uh -huh. Que es justamente cuando se habla de pánico moral para, para, para, para hablar de eh, aquellas representaciones que, que exageradas de la realidad, ¿no? Esas representaciones que no guardan proporción con lo que realmente eh, está sucediendo, ¿no? Uh -huh. eh, y, que, y que suelen tocar eh, este, determinadas fibras. Eh, autoritarias, eh, que pasiones, eh, digamos que activan pasiones punitivas también, ¿no? Porque, digo, si de alguna manera los medios pueden encontrar eco eh, en sus audiencias, es porque de alguna manera también las audiencias le están pidiendo a los medios que, que digan eso que están diciendo, porque también hay, hay que decir que, que el telón de fondo muchas veces de, de este tipo de, de coberturas truculentas, de la, es decir, eh, que el telón de fondo de la justicia mediática es también la crisis de representación que atraviesa la justicia, ¿no? Uh -huh. Es decir, si los jueces no juzgan, si los jueces tardan en juzgar, bueno, entonces este, eh, la audiencia este, legítimamente también va a buscar otras cajas de resonancia para tramitar sus problemas, y una de esas cajas de resonancia no son principalmente los partidos políticos sino son este, los medios de comunicación el periodismo televisivo en particular uh -huh. eh, este es el principal factor digo de, de de que haya un sector de la sociedad o que haya sectores de la sociedad eh, que intentan aplicar esto de la justicia por mano propia, ¿no? para llamarlo de alguna manera, eh, esto que decías, esta lentitud de la justicia, eh, esta, esta falta de, de participación activa en muchos casos, ¿es el principal factor? No, yo, yo, digamos, yo, digamos, aparte que, que, que no hay un factor, sino que en realidad son múltiples los factores que concurran. ¿no? Eh, sin lugar a dudas... Este, Las la representaciones truculentas son un factor, pero hay que leerlo al lado, como bien decía recién vos también, de, de la, la crisis de representación, no solamente de la justicia, sino también de los partidos políticos, porque si los partidos políticos tienen, tienen problemas para, para agregar los intereses, los, para representar los problemas que tienen importantes sectores de la ciudadanía, bueno, entonces... Eh, y si las policías encargadas de perseguir el delito eh, son, son partícipes necesarias de, de, de los mismos, bueno, entonces eh, este, van a buscar, van a buscar otras, otras cajas de resonancia. Pero también yo agregaría la fragmentación social también, ¿no? uh -huh. porque muchas veces los procesos de estigmatización social eh, digamos, vienen, vienen a rellenar vacíos sociales. ¿no? Decir, cuando, cuando, cuando nosotros hablamos de fragmentación social estamos hablando de, del deterioro del enlace social, ¿no? de la, del desdibujamiento de eh, esas normas que van, que van pautando la vida cotidiana de la relación. ¿no? Es decir, las relaciones antes entre las generaciones adultas y las generaciones más jóvenes de alguna manera estaba regulada por una suerte de tres contratos comunitarios que se construyeron alrededor de la familia, la escuela y el trabajo estable. Cuando todo eso voló por los aires, ¿no? este, ese vacío que queda, ese vacío se empieza a rellenar con estigma, ¿no? Es decir, esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente van trayendo cotidianamente para nombrar al otro como problema, es una manera de orientarse en la vida cotidiana también, ¿no? Es una manera de ponerse en guardia, es una manera de activar otras estrategias de, de, de seguridad, pero al mismo tiempo son, son estas categorías, esos estigmas, van creando condiciones de posibilidad también para que luego las policías estén en esos barrios presentes de esa manera y no de otra también, ¿no? Eh, si es, por eso yo decía de, si de comienzo detrás de, la, digamos, de las detenciones por averiguación de identidad están los, los, los procesos de estigmatización social. Detrás de la brutalidad policial casi siempre está el prejuicio vecinal. ¿no? Es decir, los, los vecinos a través de sus prejuicios, de esas habladurías que van madurando, revolviendo como puchero misterioso todos los días, ya muy a poco, son las que habilitan y legitiman, digamos, A, a las policías, ¿no? La intolerancia la intolerancia policial. Eh, lo vimos hace muy poco, digamos, en la ciudad de Monte, en, en, el, en la provincia sí. de Buenos Aires también, ¿no? Sin lugar a dudas, lo, la masacre de Monte es, es la expresión de la doctrina de Chocobá y la pirotecnia verbal de la ministra Burrich, pero también es consecuencia, digamos, de... Eh, los, digamos de eh, la pirotecnia verbal también de los vecinos alertas que reclaman cada vez más seguridad, una policía más intolerante y, y más dura ¿no? este, es decir este, lo, lo, los policías no son extraterrestres que bajan en un plato volador sino que son un emergente social también, ¿no? este, son de, de alguna manera también la expresión de este, lo que se viene cocinando por abajo entonces Por eso yo en el libro lo que busco es un poco esto, ¿no? Pensar la relación que existe entre ese punitivismo de arriba y el punitivismo de abajo, entre, uh -huh. entre el hostigamiento policial y la estigmatización vecinal. Es un libro, eh, por lo que te escucho, ¿no? Que de alguna forma interpela al lector, ¿no? Con esta cuestión, ¿qué haría yo ante tal situación? Sí, sí, porque, digamos, porque se trata un poco también de interpelar al vecino que llevamos adentro, ¿no? Claro. Todos somos vecinos también hoy en día y la categoría de vecinos es una categoría que le está ganando a la categoría de ciudadano también, ¿no? que, que propone, digamos, otro, otro recorrido ¿no? para, para, para el ciudadano, la, la noción de vecinos. Eh, la noción de vecinos le está ganando al ciudadano y la, el vecino es, es, una, es una categoría antipolítica, ¿no? que, que propone poner la política más acá de la política también. ¿no? Yo una, digo, el vecino desautoriza la política, porque cuántas veces escuchamos a los vecinos alerta que rodean a los mobileros, eh, para decir que, que la seguridad este, este, no es de, eh, no, no, no, no tiene ideología, ¿no? Que, que, que el delincuente no nos pregunta si somos de derecha o de izquierda para robarnos, ¿no? Es decir, eh, lo que la, la, cuando, cuando, cuando nos ponemos en el, el papel de vecino, lo que estamos diciendo es que estamos clausurando las discusiones, estamos clausurando las discusiones, estamos bajando la cortina. ¿No? Es decir, para, para reclamar medidas urgentes ya. No es el momento de hablar, sino que es el momento de actuar. El vecino que sale a la calle y se rodea de pancartas y empieza a, a repetir como una suerte de mantra seguridad, seguridad, seguridad, que su consigna fetiche es una, es una consigna justamente que está justamente para, para cerrar cualquier tipo de discusión, para, para decirle a la política que, que tiene que actuar que tiene que patear las discusiones para tiempos mejores, pero que en este momento es el momento de actuar, actuar y actuar rápidamente. Y actuar rápidamente significa eso, ¿no? significa de, desauri, desautorizar los debates que supone cualquier democracia. Muy bien. Esteban, eh, te vamos a estar entonces escuchando hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 8 es la presentación del libro en la Universidad sí. de La Pampa. Así es. Así uh -huh. eh, muchas gracias por, por estos minutos y no, te mandamos bueno. un fuerte abrazo no, desde Kermes. De... No, gracias, Sebastián. A vos y saludos ahí a, a los oyentes y al y, y el, y el resto del equipo. Gracias. Y cuando quieras, seguimos hablando. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Esteban Rodríguez Alzueta, escritor de Vecinocracia, Olfato Social y Linchamiento.